Cuentos de hadas españoles Los tres cerditos Había una vez una mamá cerda que vivía con sus tres cerditos Queridos hijos, ahora que ya habéis crecido Debéis buscar vuestro propio destino Yo ya no puedo manteneros La madre les dio dinero para viajar a una ciudad lejana Para construir sus propias casas y los tres cerditos abandonaron juntos la casa de la madre. De camino por la noche descansaron bajo una enorme higuera y empezaron a hablar de sus planes futuros. Ahora tenemos la oportunidad de ponernos a prueba. ¿Por qué no nos separamos y probamos suerte solos? Sí, podemos sobrevivir con nuestro propio esfuerzo. Al tercer cerdito, que era más listo que los otros dos, no le gustaba mucho la idea de separarse. Sabía que cualquiera podría aprovecharse de sus ingenuos hermanos y que se meterían en problemas Hermanos, no estoy de acuerdo con vosotros La unidad es nuestra fortaleza y no deberíamos romper esa fortaleza Siempre dando sermones Sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no Sí, ahora que no somos unos niños de mamá para escuchar sus sermones Vale, de acuerdo Tengo una idea que nos beneficiará a todos. ¿Ah? Construiremos casas separadas y viviremos por nuestra cuenta. Nadie intervendrá en los asuntos de ningún otro. Así se habla, hermano. Todo arreglado. Espera, espera. Aún no he terminado. Construiremos nuestras casas cerca, porque si tenemos algún problema, podremos ayudarnos. Sí, tienes razón, hermano. De acuerdo, de acuerdo. Acepto, pero no creo que vaya a tener ningún problema A la mañana siguiente decidieron dónde construirían las casas Y fueron a comprar el material para su construcción Construir la casa de paja será muy económico Y más fácil de construir Podré comprar una cómoda cama con el dinero que me sobre Y se acercó a un granjero ¡Granjero! ¡Granjero! ¡Quiero comprar esa paja para construir mi nueva casa! ¡Sí, cómo no! ¡Puedes comprarla! El granjero le vendió la paja al primer cerdito. El primer cerdito se fue contento a construir su casa. El segundo cerdito vio a un leñador por el camino. Una casa de madera será más chula y más económica de construir. Con lo que me sobre me compraré un blandito colchón para dormir. Y le compró madera al leñador y se fue a construir su casa de ensueño. Pero el tercero, más listo que los otros, decidió construir una casa robusta de ladrillos para que durara más tiempo. Prefiero dormir en una alfombra, pero construiré una casa robusta para asegurarme el futuro. Así que fue a la tienda y compró ladrillos y cemento. Al terminar el día se reunieron en la zona de construcción y empezaron a construir las casas El primer cerdito ya tenía su casa a la mañana siguiente ¡Qué arquitecto más listo soy! Construí la casa más rápido que mis hermanos Ahora me tomaré un té y descansaré un ratito ¿Cómo puede haber terminado la casa tan rápido? Esta tarde yo también tendré mi casa terminada Así que trabajó mucho y por la tarde ya había terminado su casa de madera. Como mi casa está hecha de madera, tiene que ser mucho más robusta que la de paja. Ahora echaré tranquilamente una siesta en mi casita. Aunque los dos hermanos tardaran menos tiempo en construir sus casas, el tercer cerdito no estaba nada preocupado. Aún estaba construyendo los cimientos de la casa... Por la mañana, cuando los dos hermanos salieron de sus casas, <risa> se robaron. ¿Qué pasa, hermano? ¿Tienes dificultades para construir tu casa? Tendrías que haberme consultado antes. Estoy construyendo la casa más fuerte de las tres. Resistirá cualquier climatología, desastre o paso de los años. ¿Crees que hemos construido una casa frágil y que la tuya es la más robusta? el tercer cerdito decidió ignorar los comentarios de sus hermanos y centrarse en su trabajo. Ladrillo a ladrillo en una semana había construido la casa. Pasaron unos días, vivían felices en sus nuevas casas, pero enseguida un lobo vio a los tres cerditos y decidió comérselos. El lobo llegó a la casa del primer cerdito y llamó a la puerta. ¡Cerdito! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡No! ¡No! ¡No entrarás ni por el pelo de mi barbillita! ¡Entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa! ¡Tengo la casa más robusta de todas! ¡Haz lo que quieras! El lobo llenó los pulmones de aire y soltó todo el aire sobre la casa del cerdito. Con el soplido, el cerdito también salió volando y acabó en la casa del segundo cerdito. ¿Qué ocurre? ¿Por qué entras rodando en mi casa? Se escondió bajo la mesa y gritó. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Un lobo ha estado a punto de comerme. Quizá venga aquí a por nosotros. ¿Eh? El segundo cerdito corrió a la puerta y la cerró bien cerrada. Le puso todas las cerraduras. El lobo llegó a la puerta y empezó a golpearla. ¡Cerdito! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar en tu casa! ¡No, no, no, no! ¡No entrarás ni por el pelo de mi barbilla! ¡Entonces! ¡Soplaré y soplaré! ¡Hasta derribar tu casa! ¡Mi casa es la más robusta de todas! ¡Inténtalo, lobo malvado! El lobo llenó los pulmones de aire y lo soltó todo sobre la casa del cerdito. Todo voló por los aires. Los cerditos vieron que a la casa le faltaba el tejado y que no tenía paredes. Los dos huyeron para salvar la vida y entraron en la casa del tercer cerdito. ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué estáis tan asustados? El malvado lobo nos ha dejado sin casas de un soplido. Podría venir a tu casa y también volará por los aires. ¡Corramos a refugiarnos a casa de mamá! No volará ni un solo ladrillo de mi casa. Le daré una lección. ¡Que venga! Hermanos, escondeos en la estantería y no salgáis si consigue entrar en mi casa y me come. Los dos cerditos subieron a la estantería. Enseguida llegó el lobo a la puerta y empezó a golpearla y empujarla. ¡Lárgate de aquí, lobo feo! ¡Jamás podrás entrar en mi casa! ¡Tú no conoces mi fuerza! ¡Soplaré y soplaré hasta derribar tu casa! ¡Ya he derribado las de tus hermanos! ¡Buena suerte, lobo! ¡Te quedarás sin aliento, pero no lo conseguirás! El lobo llenó los pulmones de aire y lo soltó todo sobre la casa del cerdito. Pero la casa permaneció en pie. Llenó otra vez sus pulmones de aire y lo intentó otra vez, pero no se movió ni un ladrillo Tras varios intentos se quedó sin aire y cayó al suelo Pero el malvado lobo se levantó otra vez y decidió tomar impulso para romper la puerta Un hermano lo vio desde la ventana Saltó y los tres se pusieron de espaldas contra la puerta El lobo vino corriendo con toda su fuerza y ¡pum! El tercer cerdito abrió despacio la puerta y vio al lobo tumbado en el suelo Y volvió a cerrar la puerta El lobo está tumbado en el suelo, no ha conseguido derribar mi casa Ya estaríamos en el estómago del lobo si no nos hubieses cobijado en tu casa Sí, hermano, nos has salvado la vida Pero hermanos, me habría comido a mí si no hubieseis estado aquí Juntos aguantamos la puerta y no pudo entrar. Sí, hermano, yo estaba equivocado. La unión es nuestra fortaleza. Ahora viviremos juntos y nunca nos separaremos. De repente, el lobo se volvió a despertar y empezó a golpear la puerta. ¡Malditos cerditos! ¡Os comeré hoy, sea como sea! Subió al tejado y decidió entrar por la chimenea. Los cerditos oyeron el sonido de las pisadas sobre el tejado y entendieron la jugarreta del lobo. El tercer cerdito encendió la chimenea. El lobo intentaba llegar a la chimenea y al final se las arregló para colarse por ella. Pero resbaló y acabó cayendo en el fuego. Y los tres cerditos vivieron juntos y felices para siempre.